se movilizaron ayer en todo el país bajo la consigna Ni una menos y vivas nos queremos. En Mendoza, durante la tarde se llevó adelante una marcha que finalizó en casa de gobierno. El reclamo adquiere un nuevo significado en nuestra provincia, ya que luego de la renuncia del juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Hernán Salvini, el gobernador postuló a José Valerio para que ocupe su lugar. ¡Vamos magistrado es cuestionado por diversos fallos que evidencian su falta de perspectiva de género. Por ejemplo, la anulación de un juicio que involucra a un policía simplemente porque no se presentó. Absolución de Mariano Luque, imputado por la desaparición de Soledad Olivera. Condena a una víctima de violencia de género a ocho años de prisión por haber matado a su agresor en defensa propia. Absolución de un asesino, argumentando falta de méritos por la homosexualidad de la víctima. No consideró los agravantes por el vínculo al juzgar a Gustavo Calderón Polo, quien asesinó a Fernanda Tolíaz frente a sus hijos. Respecto a este último caso, Rodrigo Toledo, hermano de Fernanda, nos aportó su mirada. Yo le digo no junto con mi familia al juez Valerio por diferentes motivos y en especial porque nos perjudicó como familia considerando que el asesino, el torturador de mi hermana pudiese estar hoy en libertad. Es decir, en el juicio no encontró ningún tipo de agravante a pesar de que fue un caso siniestro en donde... Lo más liviano que se puede decir en público es que asesinó a su mujer delante de sus dos hijos de dos y tres años. A pesar de este juez considera, tiene la visión de que la justicia no debe considerar agravante este tipo de hechos. Me parece una amenaza a la sociedad, es una persona que no tiene muy claro de qué se trata la justicia. Y entendiendo la realidad a la que nos enfrentamos, eh, debería ser una persona que tenga perspectiva de género para que pueda observar lo que está pasando en la, en, en la realidad, para que pueda observar lo que la gente está reclamando, lo que la gente necesita, que la justicia pueda poner no dónde poner el ojo Mendoza sigue repudiando los casos de femicidios, aunque esta mañana una mujer fue asesinada a golpes por su hermano en el barrio La Favorita. Reportó para el informativo Farco Radio Comunitaria Cuxum